1.4 de Molt bon vespre, família que allà són dos quarts de nou d'aquest 24 de setembre del 2015 sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, aquesta especialíssima del Pim Pam Pum el programa de música combativa de Radiotrama Directe a la 168a edició des de la Quartera a l'espai d'entitats de, del casal independentista i popular Can Capablanca amb un munt de gent que ens ha vingut aquí a visitar perquè tenim un programa d'allò més sucós. Tenim un programa molt, molt, molt especial amb, amb el Mateo Mateolica que ens ha vingut a fer companyia que ens farà també un, un tast de la seva millor música, res, un mestre de la, de, la, de la rumba punk, un camarada, un col·lega i un, i un amic. Uh, a part d'això també com sempre presentarem a la gent de la taula, com, com sempre diem a, a la meva banda, tenim a l'Eric, el, el, el nostre amic de, de Cerdanyola, Sardanyola, el nostre company que ens porta sempre els llibres més succosos, que dius, vapu. Ei, bon vespre. Pues, res, estic molt content d'estar aquí, la veritat és que està sent molt divertit, tres programes, un de vinils, un aquí amb concert i entrevista al Mateòlica i supercontent de veure tanta gent aquí, o sigui que molt bé, espero que tothom s'ho passit tan com nosaltres. Clar que sí. També al seu costat hi el nostre col·lega, el nostre camarà, el nostre amic, el Manolo de Barberà, el que sempre es porta els teves més canyeros, el que sempre porta temes que no s'entén el nom, però és així, això va així. Què dius, Manolo? Bona nit. Bon vespre, família. Mira, avui no sé si, si en veureu, perquè estic com fent el programa així com, com el terra. L'Eric té una taula que és més petita, però jo m'he posat a la, a la gran, no sé si en veieu, però estic aquí. I re, molt, molt content de, de fer per fi aquest programa que portàvem mesos dient no? de, de, amb, el, amb el Mateo. Feia molt temps que el, que el buscàvem i que teníem ganes que, que vingués. I també, A l'altra banda, el que no pot faltar, el que si falta això no sona, perquè fa falta algú que toqui les tecles i només ell ens ho, ens ho sap fer així. És el mestre Riqui, que diu és bonic. Què passa família? Avui a tope, a tope eh? aquí un, un bon públic, amb el Mateo aquí el cantó que ara el saludarem. Clar que sí. Molta il·lusió, molta il·lusió. Això dels directes és la canya, tio. Mateo, diga'ns alguna cosa, tio. Quina alegria que estiguis aquí, tio. Com va? Sí, igualment. Eh? Has trobat bé el Casals? Eh, sí, sí. Bueno, eh, sí, sí. Lo he encontrado muy rápido. Eh, no, podía, no podía acceder a Sabadell Porque he venido con la, con, el, con el viaje del metro Y ya no tenía Me decía, fuera de zona, fuera de zona Y yo estaba allí diciendo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? dónde <risa> Y no podía Entonces una mujer con un carrito me ha dicho Pasa conmigo Y he dicho mía, mía, las madres ahí poderosas urr. Y ya lo he encontrado Muchas gracias eh, por invitarme eh, Está muy guapo el estudio Es muy grande Estoy flipando <risa> <risa> Muy bien eh, Y el nada estudio de, de la cuartera Joder, menuda radio, macho, esto es la, es la hòstia. Si lo sé, pues no sé, me tengo todo el grup i montamos aquí un concert i però no, no m'ha avisat avisado, pues és lo que haig, eh? És lo que haig, una birra i uns cantes aquí a capellas i y... poco més. No jaureu com no jaureu com després ens, ens, ens posarà uns temes arranquanos dels dels teus. Començarà aquest programa, començarà viu imprevis de fer, primer una, una petita entrevista al Mateo i després doncs, sí que ens faci ja el seu directe contundent i, i rumbero. Doncs si, si, sí, sí. si voleu, obrim foc amb la primera pregunteta. vale venga mira, jo te quería preguntar eh, cómo y de qué manera y en qué momento empieza tu, tu carrera musical. Sí, por bueno, decirlo de alguna manera. Eh? Sí, lo, lo de carrera nunca ha existido, pero pero la, la música empecé... Eh, cuando tenía 15 anys o así... Eh, y con unos colegas típicos de, de, de ahí del barrio que tocaban la guitarra, yo también por lo aquello de afinidad, te juntas eh, y yo me gusta este grupo, a mí también pues empiezas a tocar versiones y ahí nos juntamos, entonces íbamos a mi casa e íbamos a mi casa porque porque era más fácil eh, y porque mi madre mi madre que, que es, es más punky que, que todos nosotros eh, ella, era ella era la que entraba en la habitación y ella decía ensayar hijos, ensayar ¿no? y entonces ella Directamente estos reales real, es cierto. Eh, aparecía con tres eh, cartones de Don Simón y, un, y unas Coca-Colas, ¿no? Pero es cierto, es real, ¿eh? Y decía, venga, ensayar. Y era como, eh, joder, mamá, que yo he visto las cintas que tienes, que pone Fórmula Quinta y, moce, y mo, mocedades, ¿vale? ¿De dónde ha sacado esta influencia? Pero es que le salía innato a ella, ¿no? Y ahí empezó, eh, eh, digamos, el, eh, todo el rollo, ¿no? Ahí empezó la historia. se si arribaba en calimocho es que era... Es era, que era, era, bon senyal, no, era, era sí, sí, o sea, era Calimocho, o sea, a tope, ¿no? Dice, "Bueno, mamá, gracias. Vamos a continuar." <ríe> como, se podía, como se podía. com se podia. Vaja queda ben jovenet, eh? La cosa va Sí, bueno. Sí, igual te digo, 15, 16. Ahí empezamos ya a montar la historia y luego ya con esta misma gente, ¿eh? el Héctor y el Xavi, que son lo, lo, las personas que, que tocaban así también con la guitarra, ya montamos un grupo eh, tocando versiones pues, de escorbuto, barricada, así lo, un poco lo típico, ¿no? Y entonces eh, nos llamamos eh, los Mirlos Etílicos, así directamente. <risa> eh, lo de Mirlos era una broma que había en el instituto, una broma muy tonta aquella típica broma de entre chavalada de decir, eres un mirlo, eres un mirlo negro, de, como decir que eras un gilipollas, ¿no? Era una, era una jerga estudiantil que había, ¿no? Y nos llamamos los miros etílicos, entonces ya vino un día un, un profesor, me acuerdo, un profesor, y dijo, ¿esto de etílicos por qué? <risa> porque mi madre, no, Un No, día, claro, y, claro, claro, claro, yo explicar digo, bueno, no sé, pues porque claro, porque, porque, porque mola, porque es como muy punk, ¿sabes? Está guay ¿sabes? Y dijo, "Pero no hombre, no caigáis en esa en esos tópicos", decía, "No, porque porque el grupo de rock tiene que ser siempre tal". Entonces, le quitamos lo de tílicos, pero seguimos siendo lo seguimos siendo mucho <risa> sin tenerlo en el nombre, ¿no? Y ahí empezó toda la historia eh, y esa fue los inicios de de, de la música eh, en mi vida con una guitarra que valía no creo que llegara a mil pelas, pero con esa tocaba, tío. Era una mierda, tío. Madre mía. Sonaba horrible, pero con actitud, ¿eh? <risa> Ante todo. O sea, que ¿tú dirías que igual con eso de, de los cartones de tu madre eh, el punk se llevan los genes? Sí, sí, sí, sí. Pero además sin saberlo, ¿sabes? Sí. Sin... <risa> Es que es lo mejor, sin influencia ninguna Te lo dijo ella Mamá, eh, ¿pero por qué? Bueno, porque es porque esto es lo que ha, lo que se bebe, ¿no? Claro, decía. claro. Y tú, pues, pues sí, mamá, sí sí, sí, sí, sí Entonces empezó ahí, pero como algo innato, ¿sabes? Que es lo mejor, ¿sabes? Que mi madre es punky, pero innata, ¿sabes? De, de, <risa> que le sale de dentro No es que haya escuchado, no, no Ella dice, pues esto, porque va a ser? Pues unas birras, unos calimochos, venga, chaval, ensayar y Decía, pues tío, ¿verdad? De ahí no pasará, ¿no? No, no, tenía razón, tío Yo flipaba, pero era así Todavía hoy también puede estar en algún concierto por ahí con el Bosca. Bueno, pues ya eh, ja tenim clar que la teva primera influència és la teva mare, però després d'això jo tenia ganes de preguntar-te com va sorgir el nom, tant de Mateòlica com de MDMR, que per cert sembla un gran nom. Vale. Boníssim. Lo de, de Mateòlica es porque yo me llamo Mateo, ¿vale? Y la movida es muy fácil. Estaba en Galicia en un concierto, en un festival... Eh, Eh, bueno, eh, que aquello fue eh, era un intercambio entre gente de Nou Barris con eh, Peña de Galicia, ¿vale? Le llamaron ahí eh, la, la foliada le llamaban, ¿vale? Entonces, hizo varios años, entonces hacía unos años en Galicia, otros años hacía en Nou Barris, ¿vale? Y se iba cambiando de pueblo allí. Siempre era en Nou Barris en Barcelona, pero luego el pueblo iba cambiando allí en, en Galicia, ¿vale? Entonces, el primer año que fuimos fue a Cerceda, ¿vale? Y ahí fuimos eh, con el grupo que tenía antes que se llamaba Estiquetrino y tocaban unos colegas de, de Santa Coloma que eran los rumbo rachera, ¿vale? Entonces eh, tocamos juntos y entonces en una noche, ahí muy mal, bastante complicada, estaba el cantante de rumbo rachera, Javi, ¿vale? Y iba, iba bastante bastante mal, el cabrón, o sea, iba de todo para arriba, ¿vale? Y entonces él en un momento dado de la noche vino y me dijo, "Mateo, Mateo, Mateo, eh, te, tenemos, que hacer, tenemos que hacer un grupo, tenemos que hacer un grupo, tenemos que hacer un grupo, tenemos que hacer un grupo y mezclar la rumba con el metal." Así dije, bueno, no sé, se, se podría probar, ¿no? no sé Sí, sí, la rumba con el metal, la rumba con el metal, ya lo estoy viendo. Y entonces el solo, el solo en un monólogo empezó, la rumba con el metal, la rumba con el metal, Mateo, rollo ma metálica, rollo metálica, Mateo, Mateólica, y dije, joder, me lo quedo. Y ya está. <risa> Ahí va, <risa> muy bien. Ya está. Y siempre, gracias, gracias, bueno, es que está toda la familia aquí, gracias. <risa> eh, entonces siempre, siempre, ahora siempre, cada dos por tres me va recordando, eh, acuérdate de los derechos de autor, siempre me va diciendo esto, claro. Pero bueno, hay buen rollo, hay buen rollo ¿Y, y MDMEAR? Y lo de MDMEAR es un juego de palabras absurdo Con lo del de MDMA, ya está O sea, no... <risa> Salió así, no patinamente mucho, no, no tiene ni historia, no hay ni historia detrás Ni nada, era que... Dime un nombre gracioso y uno decía no sé qué MDMEAR, otro ja, <risa> qué bueno, tío! ¿Cómo se es te ha ocurrido? Ya está, nah. no se quedó eso está, está bien y, true, lo, eh. Ya está, ¿eh? no hay ninguna movida rara Es ¿eh? así Vabé, amb la amb entrevista i, i entrant a, amb la teva trajectòria musical, quans treballs tens en solitari en grup i, I com estiu quan van sortir tot això? Explica'ns una mica de la, la teva feina, vaja, a nivell musical. Bueno, la movida un poco así de mateólica, así como cantautor y tal, eh, hice un disco grabado en casa de un colega con el ordenador. Le engañé le dije, "Va, al colega al Paco, le dije, "Paco, manà va a ser una semana." Tuvimos cuatro y entonces eh, lo grabamos en su casa con el ordenador la guitarra la voz directamente pim pim pim pim pim pim se acabó y se llamó la matanza de la rumba que es como el amor a ese estilo que tengo y entonces eh, salió ese un poco de yo solo y después con mdmr eso fue en el en el 2012 después con eh, con mdmr grabamos eh, el de ocho canciones que no le gustan ni a mi madre y fue la de calimocho eh. y entonces ese fue después en el 2013 así fueron muy seguidos vale yo con lo de mateólica empezó en el 2007 eh, pero tardé mucho en grabar porque también iba compaginando un poco los conciertos con, con la banda con este que trino no que teníamos bastantes conciertos que íbamos haciendo con ellos y lo de, y lo de mateólica era una po cosa que de vez en cuando no salía algún conciertillo pues lo hacía pero no no me daba a mí, no tenía mucha prioridad en el 2010 se acabó el grupo ya de decir que empecé a activarme un poco más con lo de cantautor y ahí por eso de 2010, 11, 12, en el 12 grave ese, el 13 el otro y, y ahora estoy aquí en esta entrevista, qué guay, te estoy muy a gusto, ¿eh? muchas gracias Peña, <risa> ¡Eh, eh, eh, eh! esa peña buena eh! esa afición. Ha venido mucha gente, ¿eh? hay que decirlo, ha venido mucha gente, la gente no lo ve de la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero ha venido aquí familia que hacía mucho tiempo que no veía, primos, <risa> un montón de peña, tío. Amigos de Galicia, ¿no? Del mira, del mira, me saluda por ahí, me saludan por ahí, de Galicia, si sí, uno que Estuve ahí con el Javi diciendo, pues sí, está muy bien lo de Mateórica, gracias. De, ya, yo hoy me he dado cuenta, me he cuenta. Digo, este es de Cádiz Seguro, tenía un grupo así, digo este tenía un grupo así como de rollo de, tú sabes el sistema. Digo, me suena un huevo. <risa> el odio social, creo que era por ahí. Una cosa así, ¿no? Bueno, pues nada, eh, pues eso es lo que quería contar. Muchas gracias por invitarme, venga. A, <risa> no, a, no, a, hemos terminado. <risa> era la prueba de sonido, ahora empezamos la entrevista. Era la prueba de sonido. Y ahora que, que has comentado el tema de, lo, de los MDMR, ¿cómo te encontraste con esta peña? Ya venía de, de siempre, del barrio, de, del primer grupo en casa de, de tu madre. ¿Cómo va el tema? Mm, esta mm. pregunta es muy interesante. ¿eh? ¿Sí, eh? Quería decir esto. Quería decir esto ¿eh? <risa> me gusta que me hagas Me gusta eso. que me hagas esta pregunta. Estamos ante una disquisición interesante. Que no da pie... Eh, que, que... No, que, que no conduce a nada. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué hijo de puta, eh! Qué, <risa> qué, ¡Qué cabrón, tío! Es que es un crack. En el fondo, esta gente al final le coge cariño. Pero la pregunta a la pregunta es... Eh, no, no, esto fue una gente del barrio, colegas del barrio, de rollo de... Oye, ¿y por qué no hacemos el proyecto que tengo yo en solitario? Le metemos batería, guitarra eléctrica y bajo y ya está, y simplemente con los coleguitas que conocía. Oye, ¿quieres meterle un bajo por aquí? Oye, ¿quieres meter la batería? Entonces nos juntamos con Peña y ya está. Ahí está la batería de Alver, que es de Crag del 29, un grupo de hardcore metal de Barcelona, el Fran que, bueno, toca en 457.000 grupos, ¿vale? Y luego la guitarra empezó el Dani, un coleguita del de barrio, eh, que luego lo dejó más tarde y ahora está Iván, que Iván era de los componentes de de Rumbo Rachera y ahora Rocky Canela también. Y ya está, pero fue como una cosa muy así, ¿eh? De, oye, pues como si ahora digo aquí, oye, ¿queréis tocar eh, conmigo aquí ahora dentro de un rato? La, la voz clara, la voz clara y montamos un grupo, ¿sabes? Una orquesta. Dice la peña, venga, ¿pero qué, no? <risa> <risa> pero hay músicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Segur? Sí, sí, con las Seguro. cervezas, con las cervezas. Ahí. Sí, sí, bueno, igual hacemos así. <risa> Por menos se ha ligado más. Bueno, y así una vez los encontraste y empezasteis a tocar cual orquestra. Eh, quin objectiu us plantegeu, o sig, què voleu aconseguir amb la vostra música, més allá de beber cartones de vino, o sea, y pasarlo bien y lo que mola tocar, o sea, hay como algún no sé, transmitir algo o llegar a o sea, como un grupo de música, qué objectiu? Sí, ya está, lo he entendido. Sí, vale, vale, sí, perdón. <laughs> También puede ser una disquisición que no... Claro, podemos... Eh, bueno, no sé, este es el intelectual de la mesa. Me está preguntando cosas todo el rato. Son muy complicadas. Eh, para ya. Bueno. Eh, no, que llegar a... Bueno, a, a nada. Bueno, no sé, a, a tocar, ¿no? A cantar, ¿no? Y tocar y tocar por ahí donde te llamen, ¿no? Y ya está, ¿no? O donde, o donde te dejen, donde te dejen. Eso es mejor, donde te dejen y ya está, y ahora eh, grabar grabar, otro, grabar grabar un disquito eh, seguir con el proyecto de cantautor y el de MDMR llevarlos un poco paralelamente y los objetivos son un poco esos eso pues, eh, poder grabar algunas cositas y, y bueno y el objetivo con la música es intentar llegar a cuanta más gente pues mejor y, y criticar las cosas desde nuestro punto de vista y, y ya está, tampoco tiene tiene más esta es una respuesta muy seria ¿eh? sí, sí, ahí, sí, sí, va, ahí va, eh. hemos puesto serios eso, ahí va, ahí va cuando le pongo, eso es de això volia parlar allò, de les vostres lletres, de, de, a què li canteu. O sigui, les vostres lletres de què parlen? Nosaltres le... i, i aquí voleu arribar amb les vostres lletres. Bueno, nosaltres sobretot le cantamos a le cantamos a Barcelona, que és la ciutat on vivim, le cantamos a la gent que vive en nostra mismes calles, le cantamos a a los a iba a dir a los ayuntamientos, los gobiernos, però le cantamos al ayuntamiento del distrito de Nou Barris, le cantamos al ayuntamiento de Barcelona, coses molt cercanes. No, no, no tenemos normalmente no tenemos letras que, que, que abren de no sé de conflictos internacionales o no sé qué, que podrían, que podrían perfectamente caber, ¿no?, y, y poder hacer... Pero cantamos muy rollas, muy, cosas muy cercanas. Lo que pasa muy cerca nuestro, lo que vemos que no nos mola, decimos aquí, pues sacamos eh, sacamos un tema y hablamos de esto. Y, y de eso, sobre todo, van la mayoría de las letras. Luego hay un espacio también dedicado mucho a, al, al tema absurdo, ¿no?, al humor, ¿no?, a decir, ¿por qué no mezclamos una rumba con trash metal Entonces la hacemos y la letra es... Te quiero, te quiero... Uah! Y ya está. ¿sabes? no <risa> No tiene más secreto, porque nos mola hacer esas mierdas, esas fusiones nos parecen geniales. ¿Sabes? Cuando cuando tienes un grupo y empiezas, y a lo mejor estás en el local, ¿no? Y a lo mejor dirás, esta canción es un punk rock de puta madre y hace... ¿No? Todo eso. Y aquí, ¿por qué no hacemos un... Un reggae. Y eso lo piensas, y lo hablas con los colegas y te ríes, pero nunca lo haces. Nosotros lo hacemos. ¿Por qué no metemos aquí, en medio de una rumba le metemos algo súper heavy que digas, Dios mío, esto es sepultura, ¿no? O sea, mm. Y entonces esas mezclas nos molan y, la, y las hacemos, la llevamos a cabo y ya está. Y, y ahora que dice sepultura, eh, veo que hay algunas influencias por aquí. ¿De, de, ¿De dónde salen esas influencias que tenéis, tanto de la rumba, en este caso, y el punk? Tanto tú en solitario como, como con los MDMR. Pues, pues, yo, o, en yo él, creo que, o en tu habitación con... Sí, yo creo que cartones, es algo ¿eh? yo creo que es algo histórico esto, ¿no? Ya, desde, no sé. Eh, yo me fui a ver una vez eh, la exposición esta que hicieron ahí en Barcelona de, del cine kinky, ¿vale? Y, y ahí estaba representada toda la, digamos, el hilo musical que había en esa época y en todos los discos del cine, de, de, de la música kinky que había, pues yo que sé, los Chunguitos, los Chichos, los Amaya, todos estos, ¿no? Que era como el, el, el garruleo, ¿no? La rumba, ¿no? De repente ahí estaba Escorbuto, tío, ¿sabes? O sea, no, es que es que es que al final la periferia, la Estra Radio, ¿no? Hace hace mucho todo eso, ¿no? Eh, yo creo que la época aquella que se vivió en los 80 y tal, pues estaba todo muy bastante bueno, mezclado, ¿no? También era la época de, de bueno, de experimentar. <risa> Por decir de alguna manera, ¿no? No, pero estaba muy unido todo eso, ¿no? Eh, bueno, yo no, no lo voy a decir yo, hay libros que lo explican perfectamente y yo, yo no vivía aquella época, tenía en el 82, o sea, Tampoco medio tiempo, pero yo creo que estaba muy mezclado. Y al final, eso va pasando de año va pasando de años, vas a las plazas, eh, yo, yo soy de ahí de Nou Barris, de, de nuestra radio, verdún Roquetas, Latrini, eh, se escucha flamenco, se escucha rumba, pero luego te mola el rock and roll. Eso se mezcla y, y ya lo tienes, tío. Y tienes una fórmula de puta madre, gracias por aquí en <risa> He venido arriba, perdón. No, i, I abans comentaves que, que estava a punt de, de gravar un disc. Jo, jo et volia preguntar com, com quins projectes teniu ara amb el, amb el grup. Sí, ara con el grup, si queremos entrar a gravar a finales d'este de, de, de año, gravar un disc que se llama Mar, eh, La hostia será tremenda. I eh, ah. luego también eh, el proyecto también de gravar también solo com cantautor también, ¿no? Eh, y eso es un poco lo más inmediato, lo que se va a hacer ja A partir de ya... Cuando salga de aquí ya voy a hacerlo y, y ya está solo es lo más inmediato y luego ya pues a, a nivel más más más de futuro pues intentar pues eso ir saliendo un poco más intentar ir a otros lugares a, a tocar porque bueno porque es lo que mola no porque ir saliendo a otras ciudades a otros pueblos a otras localidades y, y, y llevarte música tanto con el grupo como de cantautor y i això és el que podria comentar sobre esta pregunta que m'acabes de realitzar. <ríe> vale, vaja, vaja, que treureu disc, que, que serà guapo i... Sí, serà un disc superguapo, color, ahí, con portada... Y con, y bueno, I que vindrà eh, a què presentar-ho, ¿no? o què? Sí. Por supuesto, sí, sí. Vindré, i tant, i tant. Molt bé, uh, per continuar amb l'entrevista, encara que ja no queden masses preguntes, uh, una, una altra que a mi em ve cap. Com us podríem trobar? O sigui Nosaltres volem saber alguna del Mateo o dels de MDMR també. I, vale. I a nivell de, de xarxa o a nivell de, de on, on podem trobar els vostres TDs, uh, Facebook, uh, Twitter, uh -huh. etc on ens podem trobar, tio? Vale. Yo y la banda estamos siempre en la Plaza Ángel Pestaña, de Nou Barris. Allí estamos siempre tomando unas cervezas. Allí estamos, venís y... Oye, tú en la radio dijiste sí, ja estoy aquí. aquí Allá os hi trobarem. Allí estamos. Y luego con el tema musical, Pues ahí está la página web que es www mateólicamdm.com, ¿vale? Ahí podéis descargaros los discos, podéis ver las fotos o leer sobre la vida de uno, muy interesante, y, y, y ya está, y después eh, también hay un Bandcamp también, pero bueno, es que la página web ya lo enlaza todo, ¿vale? O sea, en la en la página web lo enlaza todo. <risa> Gracias, gracias por aplaudir eh, esta tontería que he dicho gracias. ¿Y si, si queremos comprar CDs? ¿hay ahora, te lo vendo, ahora, te lo vendo, ahora te lo vendo, ahora te lo vendo ¿Y, el, ¿Y en la plaza cuál? El momento es ahora, ¿no? Ahora lo tengo aquí ¿Y, y en la plaza cuál? Ángel Pestaña, ¿no? en la plaza Ángel Pestaña Ahí, ahí también Ahí estoy yo siempre un puestecico? Y de repente tengo una mochila digo ¿Qué quieres un CD? Eh, eh, has llegado al eh. lugar indicado Siempre llevo uno ¿No? No, eh, para, para pillar, en el local calle La Cera Allí están los vale. discos vale, claro que sí. ¿Vale? Y, y luego ya por la zona del barrio o pues en el casal de, de barrio de prosperidad también están eh, y bueno y, y la verdad es que poco más ¿eh? porque cuando lo sacamos y que lo distribuimos en muchos sitios así en locales de colegas y tal lo típico que hace cuando sacas el disco se lo voy a llevar a tal se lo el cual se lo viene luego no te acuerdas de la mitad de sí donde los has dejado hostia, bueno faltan cd pues estarán por ahí perdidos debajo de una mesa que cojeaba y, y te quedas así Pero sí, lo, ya te digo, los podéis descargar por internet, que es la, la vía más, más, más guay. Uh -huh. Y si no, pues pues eso, pues por el barrio nuestro los podéis encontrar en algunos sitios. Y si no, en el local, en el local. En próxima, ¿vale? ¿vale? Claro que sí. Vale. Bueno, Mateo, a mí Dime. me han tragado las preguntas filosóficas, pero sí. no, es, no es nada personal, ¿eh? Entonces, eh, yo quería preguntarte cómo, ¿qué, ¿qué quieres hacer con tu música? O sea, ¿Por qué cantas? no lo no has escrito yo eh yo yo he venido antes para parahérrmelas y sabía que, que esta pregunta iba a llegar pero digo a lo mejor pues se la saltan a lo mejor Pum, no la la hacen. La... Eh, por qué canto no, no, no, no sé no, no hay ninguna explicación eh, filosófica de no es que creo que el mundo tiene que ser mejor de no no no hay nada de eso canto porque porque me mola porque me gusta porque lo he hecho siempre. Y porque tengo una necesidad de componer canciones y, y ya que compongo pues me gusta enseñarlas a la peña ¿no? eh, mm -hmm. y, y ya está pero no, no, no, no, no, no sabría decirte ahora eh, la pregunta es muy buena pero la respuesta es una oul sea, no, no, no sé, no. ¿no? te voy decir bueno hablando de esto me recuerdo en el año 78 ¿no? No, el año <risa> de, pues, eh, nada nada o sea, claro, porque sí porque sí porque me mola y porque me gusta hacerlo y que la gente lo escuche mm -hmm. y si cantamos todo hola y si cantamos las canciones pues pues, me, pues mejor. Pues vale, y ja està, muchas gràcies. Les preguntes, bueno, està bien. Vale, jo És per apuntarla en altres entrevistes i que digui, aquesta no la digueix nunca. No sé que no he nada. <laughs> Epic fail. Molt bé, i per acabar la ja entrevista, eh, alguna anècdota, sisi cosa que, que tinguis amb la, teva, amb la teva trajectòria musical, de dir allò mans al cap, de no m'ho puc creure que m'hagi passat això en una actuació o en alguna gravació o en alguna cosa que t'hagi passat amb el tema de la música. Bueno, eh, no sé, igual eh, eh, he tocado en sitios muy curiosos, aparte de de, de bueno de un montón de varetos, un montón de centros sociales eh, y un montón de sitios eh, inexplicables. He tocado dentro de un policlín. <risa> en una bañera también. Eh, he, he tocado en una bañera a, a cinco metros arriba en Camasdeo para reivindicar los años cuando, cuando bueno, para celebrar... Eh, cuando hicieron la resistencia famosa que se colocó toda la peña en para resistir y dejaron a la policía ahí como medio en jaque. no Y, y entonces y yo les propuse de hacer re rememorar aquel momento pues, haciendo lo mismo, colgándome de una bañera y tocando en directo ahí arriba. También he tocado un agujero en la playa, de, hacer un agujero y tocar dentro, y, y luego también... <risa> en, ahí está, muy bien. He tocado dentro de una tienda de campaña, allí en la, en la, en la yotcha, así... Y bueno, he tocado sitios muy curiosos en... que, pero por, por, por causas que lo que lo merecían eran motivos muy guays y porque yo le he dicho vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y en patins, ¿no?, también. ¿En? ¿En patins? Ah, sí, sí, bueno, sí, hace poco, en las 24 horas de hockey de Saldóñola, pues dije, hombre, pues solidaridad con todos los patinadores, que son peña bastante pobre. Y dije, pues yo voy a ir en patines. Sobre la sorra. Solidaridad, eh, viva la lucha de los patinadores. entonces me puse sobre patines y tal no sé patinar pero menos mal que era, que era de tierra el suelo ¿sabes? entonces ah, estaba ahí estaba ahí anclado no se movía nada si hubiera sido un pista hubiera sido un desastre que... mira a mí no y sí bueno hago estas cosas así que ahora bueno no hace falta que venga nadie a proponer pues ¿quieres tocar dentro de un contenedor? bueno pues toca tú no, no sé tampoco. a ver ¿no? eso es lo quería hacer ¿eh? eso es lo quería hacer tocar dentro de un contenedor y lo quería hacer también pero en Barcelona han puesto todos contenedores estos cabrones que no se pueden abrir que no se pueden abrir porque igual llenarme de mierda o sea, entro, se abre, se abre la y echa algo <risa> no, pero es imposible tío. entonces eh, pensé en hacerlo pues en sitios donde tuvieran todavía esos contenedores que de, de tapa grande hacer ¡pif! que se cierran, así que si alguien sabe dónde todavía quedan besos, pues vamos a hacerlo ¿dónde? ¿en Sardañola? porque en Sardañola al final me van a odiar porque toco un montón últimamente <risa> no hago más que ir a Sardañola a, a, a tocar no bueno, pues sí, me lo voy a apuntar en Sardañola un contenedor Vale. Venga. Hagamos eso. Utenim. Hagamos eh, no en otro al lado la radio en directo. Bueno, estamos aquí. <risa> no, no, aquí no mojamos todos Y cabría, sí, cabría. Sí. Eh, un fuerte aplaudimiento para para el Mateo, cagundena. Ese público, gracias, gracias. Eh, esa peña, cagadero. pasar, pasar. Ara ben aviat començarà, començarà el concert, començarà el bolo del Mateo, eh, posarem potser algun tema mentre es fan proves de so i, i rec, que seguiu gaudint d'aquesta 168a edició, aquí al Pim Pam Pum, música combativa de la bona radiotrama. qual baixant dels ars perseguir la latenció és la victòria de la supervivència perquè en aquest no estat produeix la preció. Així la història que han perdedors és el relat delscassós pel caçador, de la vida i la mort dels des que seguim en viu i resistiment el seu nom. La mà no va poder amb nosaltres dir l'esclaví. La codiciicia les armes són la sang que Así. Oh ¿Sí? Más o menos ahí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo lo escucháis ahí, Peña? bien o qué? Guay. Sí. Ey, ey. Voy a cantar unas canciones Para la gente Que está aquí Va a ser así el concierto bastante... Sí Vale, pues venga Voy a empezar ya, ¿no? Para qué esperar más Bueno, Peña, pues nada. Oye, eh, buenas noches a todo el mundo. Eh, voy a empezar el concierto, soy el que está en la entrevista antes. Y ahora voy a voy a intentar que todo lo que he dicho, pues, que tenga un poco de, de credibilidad, ¿no? Porque una cosa es hablar y luego tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, eh, aquí estos cabrones me han preparado un encerrón aquí muy chunga, ¿vale? He dicho, una entrevista de radio, y cada claro, uno que se imagina, pues joder, la radio, ¿no? Una sala pequeña, el mundo del mundo allí con los cascos, pero no, esto es una puta fiesta Y he dicho, hombre, avísame, avísame, me traigo yo aquí todo el material incandescente Y ya está, pero no me lo he traído Entonces, eh, voy a aparecer de allí, del backstage, ¿vale? Esa cortina negra Entonces, eh, voy a salir de allí, ¿vale? Y cuando acabéis de hacer ruido con las sillas, para a explicar lo que pasa Vale, muchas gracias por no atender nada de mis palabras y ahora voy a decir que eh, voy a salir del backstage, ¿vale? Me voy a poner aunque sea algo algo que, que siempre llevo unas mallas eh, coloridas que se ven, pero no tengo eso, entonces me he puesto esto. Sí, como para dar el cante mucho, aparezco las veñas aplaude bravo. Y empezamos el concierto, ¿vale? No te Muchas gracias por estar aquí, amigos. Empezar el concierto. Vale, gente, bueno, estamos en la radio. Pues qué mejor manera que empezar un concierto cantando al programa más exitoso de la Radio del Mundo Mundial llamado Los 40 crímenes la la la la la, la. tenemos canciones que tan solo hablen de amor y vamos de camino a los 40 criminales seguimos apostando por tener la autogestión solo somos producto de los barrios marginales ¡Amos! bulería se queda en la memoria y como no se va a quedar Si pasados los segundos suena y vuelve a resonar Que es un negocio destinado a llenarse el pantalón Y ya no importa que la música quedara en un cajón Siempre es lo mismo camuflado con otra mujer bombón, gente que sale como estrella del casting de la ilusión y es el negocio de la imagen y el estribillo facilón que se repita hasta la muerte cuando el verano acabó. Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor y vamos de camino a los 40 criminales. Seguimos apostando por tener la autogestión, solo somos producto de los barrios marginales. queda en la memoria y cómo no se va a quedar si bombardean tu cabeza a base de publicidad y en los anuncios reconoces la canción original que ahora han cambiado para darle un toque más subliminal y es algo extraño cuando veo al grupo revelación aquel humilde se movía y cantaba revolución todo el respeto por mi parte a la primera división pero en tercera no hay ascenso si no cambias de color Muchas gracias, muchas gracias. Lo que hablábamos antes, ¿no? La periferia, el esta radio... A uno le, cara, le cala, le y le sale la vena esa asquerosa, ¿no? Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor Ni vamos de camino a los 40 criminales Seguimos apostando por tener la autogestión Solo somos producto de los barrios marginales y yo... No quiero un estandarte y tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria o de tu cruz. Y es que yo no quiero un estandarte y tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria, de tu gloria o de tu cruz. Gracias Gracias, familia. Bueno, voy a hacer una canción dedicada al distrito de Nubarris, porque en un momento dado ese distrito se volvió un poco loco y empezó a censurar, a aplastar, a clausurar, a joder a todo lo que sonaba cultura popular, ¿vale? Entonces decidió cerrar varios, varios centros sociales, entre ellos el taller de bicis, ¿vale? Y el Tres Vueltas Rebel. Y después también decidió cerrar directamente ya cosas suyas como el Casal de Llovas y todas estas cosas, ¿no? Decidió mandar toda la mierda. Por suerte, estos sitios tienen su nueva ubicación, es decir, no han perdido ¿Vale? Sigan resistiendo, y se me ocurrió esta letra que se llama Un minuto para respirar, que es lo único que nos van a dejar al final, ¿vale? La letra simplemente hace Un minuto para respirar, un minuto para respirar. La peña dice qué bueno, qué bueno, bueno, quiero cantar contigo, o oh, mi amor, y hace Un minuto para respirar, un minuto para respirar. ¿Eh? 1 2 3, un minuto para respirar. Go. Ya está, ya está, guitarra rítmica, la intro, ¡Distorsión! Tantas prohibiciones no han hecho quedarme ciego, solo las canciones fueron un camino abierto, el mundo que piso siempre es un producto muerto. Respira Llenaron las calles De uniformes con motores De huelgas de hambre De cámaras y controles como sala. No hay ningún bajista, ¿no? ¿no? hay ninguno los bajistas. Esa peña, esa peña un bajito. Esa peña así como con mala leche, mal carácter. Por las cuatro cuerdas, por lo que sea, lo que sea, lo que sea. El bajista en los grupos es como el portero en los equipos de fútbol, ¿no? ¿Quién ha tenido un equipo de fútbol con los chavales aquí cuando, cuando cuando éramos jóvenes? ¿Quién se metía de portero? ¿Quién se metía de portero? El que no sabía meter goles. ¿De portero? ¿Quién se metía? ¡Ah, yo no, yo no! ¡Tú mismo! Nadie quiere tocar el puto bajo nunca. Cuando todo explote no estará tan mal Ver como volamos sin ser menor de edad Seremos amables con la situación Los privilegiados pasen de dos en dos Un, dos, un, dos, tres un respirar Joder, es que a mí me mola más estar de pie no sentado ahí con las preguntas de los cojones ¿no? las preguntitas, las preguntitas Ahí, ¿sabes? Bueno, oye, eh, mira Es que ha sido una putada, tío, de verdad, ¿eh? Porque si yo sé que esto es así, bueno, bueno, bueno, ¿eh? Me vengo ensayado y todo ¿En serio? Bueno, salud, peña, salud a todo el mundo ¡Bien! Estrellada La, la, la, la, la Vale, gente Bueno, eh, eh, hay una frase, una frase hecha que seguro que las personas que estáis aquí la podéis acabar porque estáis más que acostumbradas a escucharla, ¿vale? Eh, no lo dudo para nada si sí digo, ¡manos arriba! No, pero todo el mundo intenta hacerlo junto, ¿vale? ¡Manos arriba! ¡Acabamos con el tema! ¡Un, dos, tres, ¡Yeah! nos arriba ahora pido receta no hay descuento fushirado y el carnet del paro me no llegar a jubilaro manos arriba los turnos passani mi cara va empeorando dame unas pirina y déjame puesto el puñal que me has clavado solina en las rebajas de interés las fechas caducan cada lo envuelves todo en un papel soy el primero que desea salir de pie pero me tumbas cuando veo unos crucios en el cartel o sea, manos arriba no preguntas ni siquiera le hagas caso pero no te olvides que las manos llevan tu certificado Ayudas nulas cuando quieren reclamar Son los impuestos por la vía de la autoridad Van desangrados por beber y por mear Y en los pasillos de Bruselas gozan de privacidad O ¡Oh, si familia, dale manos arriba Pido respetada y descuenta fusilado Y el carnet del paro me asegura no chequear Ha jubilado, ha jubilado, ha jubilado, ha jubilado No me sale porque esta, no me va bien el suelo este, ¿eh? Pero sí me sale lo de Michael Jackson, me sale, ¿eh? Vale, gracias, gente, por vuestros aplausos. Gracias por estar aquí también en este pedazo de radio. Joder. No ah, sé yo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí pasa. Aquí pasa. Aquí dinero, ¿eh? Vale, voy a hacer una canción que se llama Bienvenidos a la Muerte. Bienvenidos a la Muerte y es una canción que habla sobre esa tragedia que vivimos día a día de miles de personas que tienen que cruzar de su país de origen hacia otros lugares y por la por el por el camino encuentran la muerte, ¿no? Entonces hay un montón de programas, ¿no? supersolidarios que te dicen, "Pues manda con el SMS ayuda a Haití, manda con el SMS ayuda a refugiados", todos esos hijos de puta que te dicen, "Manda tu ayuda por el móvil, que seguro que ese dinero les va a llegar, por supuesto, no lo dudo en ningún momento, y todo el mundo va a estar mejor y va a vivir mejor y va a sonreír más todavía. Entonces, el tema es un ska y hace así, ¿eh? Pero como es un ska un poco triste, podéis hablarlo así como... Y salen caras guapas moviendo tu conciencia para los bienvenidos. No hay una fiesta de espera que llores su objetivo que la cartera, ya no sé a quién le pago, si a los muertos o a los medios, que se han enriquecido, usando la tragedia, de quien tiene en el mar, más familia que en la tierra, si todos los programas, si todas las cadenas, si todos los fantasmas, que te inundan la cabeza, tuvieran la decencia, o la poca vergüenza, de no usar el dolor, para mantener su empresa, y lanzas tu mensaje, haces la transferencia, o ya viven mejor, no los que llegaron sin fuerzas, cogidos de la mano, con manta en la cabeza la brisa de la orilla es el llanto de quien se queda mañana olvidaremos como a dos continentes, nos ha unido un camino de mentiras y de muerte. Pero habrá otro programa para hablar de lo importante, que nos lleve 10 semanas, ver a enter gobernantes y las jovenas banderas balondean para antes, sin olvidar que eso pesa. A ver qué dice hoy su Alteza. Ojalá un día reviente, solamente a cuatro lados, para ver que nos tienen totalmente acomodados. Bienvenidos accidente para aquellos que pasaron el infierno del exilio del mar de los atentados. Bienvenidos accidente Occidente, tierra que karate 3 Ya la familia yo voy a cantar Bienvenidos a la muerte y todos los hurigans atáis. La la línea, que se sature la línea. Bienvenidos a la muerte, no Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Mi a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Mi a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos. La muerte. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ya vale, ¿eh? Siempre... Eh, tranquilos, tranquilos. ¡Esto se nos va! ¡Por favor, seguridad, seguridad! ¡Seguridad, seguridad! Estoy sobrepasado, estoy sobrepasado, estoy sobrepasado. Bueno, oye, gracias por cantar el lo, lo, lo, lo, lo las cuatro veces bien y luego ya como de jadez, ¿no? Esto es acoso, me lo está diciendo él. Eh, eso siempre pasa, tío qué ruidos, ¿no? Se escuchan de como de ultratumba, ¿no? Psicofonías. Psicofonías en Radio Drama. Nuevo programa, ¿eh? Psicofonías en Radio Drama. En un cementerio en Sabadell, ¿eh? En un cementerio, en cementerio de Sabadell, ¿no? Y luego seguidamente Flash of Fame, son electrónica. Lo veo, yo lo estoy viendo y es el futuro de la radio. Bueno, que cómo estáis bien o qué. Bueno, ya pues venga, eh, que se note. ¡A correr! Aquí siempre gana el mismo el bar, ¿eh? Joder, macho. Vale, gente, bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí, por favor, ¿esto que es? Ahí, los tortolitos, ¿eh? ¡Asá, eh! El amor viejo En Radio Trama, en una entrevista amateólica. ¡Uy, eh! Yeah. Hostia, tío, ¿eh? Para vosotros, dedicada. Ya que sea, sí. Regalo temas, regalo, tema, regalo temas, regalo temas. Vale, voy a hacer una canción que se llama, eh, para seguir con el tema positivo, eh, hemos hecho eh, Bienvenidos a la Muerte, ahora voy a hacer la matanza de la rumba. Oye, no bosteces que me piro, ¿eh? Vale, no, o sea, aquí te digo, ¿no? O sea, yo qué sé, pensaba que molaba. Bueno, vale, vale, a gustos colores, ¿eh? Vale, voy a hacer la matanza de la rumba, que es como como el amor a ese estilo, que aunque, aunque lo toque, ¿vale?, Eh, eh, a veces como que, hostia, no puedo evitarlo y, y siento como un poco de agobio Porque en Barcelona das una patada Y salen 457.536 grupos de rumba ¿Vale? O sea, es una pasada Que está bien, que está bien O sea, pero está bien O sea, puedo montar el grupo monta el grupo, montar el, monta el grupo, montarlo Pero, hostia, hay, hay más estribillos que el, ¿no? Que el... Eh, le, le, le, le, le, le. O el... No no, no no no Es que hay más ¿No? ¿No? Vale, esto se llama La matanza de la rumba y hace así Yo un día me encontré A Silvicius en una curva Y me dijo esta es la noche De la matanza de la rumba Un día me encontré A Silvicius en una curva Y me dijo esta es la noche De la matanza de la rumba Y me dijo esta es la noche De la matanza de la rumba Volaré, bolar. volaré, volaré, volaré, volaré, volaré, volaré Lo mismo te echo de menos que te echaba de más Lo mismo te echo de menos que te echaba de más Las cosas de la rumba Un día me encontré Así vicio en una curva Y me dijo esta la noche De la matanza de la rumba Un día me encontré Vara, Así me y me dijo esta es noche de la matanza de la rumba y me dijo esta es la noche de la matanza de la rumba yo vi yo y cada día te quiero más yo vi y yo cada día que quiero más porque tú te crees bonita y te sientes orgullosa y nosotros lo que es quemar todas las rosas y nosotros lo que es quemar todas las rosas Gràcies, moltes gràcies a tothom, ara sí que faré una rumba de veritat, perquè la rumba mai pot morir, mai mor la rumba. i faré una rumba catalana, que vaig aprendre el barri de Gràcia, de Barcelona, amb els llitanets de Gràcia, i vaig dir, jo he una rumba catalana, i m'han dit, mira Mateo, si vols fer una rumba catalana has de fer una cosa molt important per tota la gent que et vagi a veure, has de fer al gorgorí, i et dic, què és es aquesta cosa que m'estàs contant? Has de fer una cosa per sorprendre a tothom, i la faré avui, només avui, aquí, a Ràdio Trama, per tots vosaltres, Gràcies. A ver què passa, no? Cuidado, no sé. Gràcies, muchas gràcies, eh? Ui, que luego me vull ir ahí con alguien, ¿sabes? bueno, igual. Diu, diu. Diu, sí, no, no, diu. Sí. Per sorprender a la gent has de fer això i jo ho vaig fer. Pues es que no dejáis ni ser serio a uno. Acá Jumbo Bach, acá Jumbo Bach, acá mamá. una rumba catalana Una cançó que parla de la ciutat de Barcelona, eh, que està prenant oportunitats per a vosaltres que sou joves i fa de xi Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Benvinguts benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. benvinguts Barcelona no té poder, s'apropa l'enterrament. Jo aquí una habitació, amb vistes al riu Bassos, diuen que és contaminat per la boira que l'envolta. La mateixa que al carrer, no hi hagi acció de resposta. La mateixa que al carrer, no hi hagi acció de resposta. Benvinguts a Barcelona la ciutat a persones benvinguts a Barcelona benvinguts benvinguts benvinguts a Barcelona la ciutat a persones Benvinguts a Barcelona benvinguts benvinguts I amb la vela vela vela de Sant Joan podemem fer una gran foguera Amb el civisme en acció i les seves lleis de merda podemem fer una gran ciutat amb la diagonal perfecta A qui sobreobrenar els diners jo també vuig ser arquitecte. Aquí sobrena els diners jo Bé, vull arquitecte Benvinguts a Barcelona Benvinguts a Barcelona Benvinguts a Barcelona, Benvinguts a Barcelona. Està el grup de rumba fent la rumba aquesta i diu temple la noi, temple a la noi i fa així i el cajón surt un del grup que té una veu que et flipes i fa Tornaràs si mous de l'aigua, de la fonda, canaletes. Tornaràs per anar la platja i tu pares amb l'hotel Vela, al fòrum de la incultura i milions d'immobiliàries que volen sortir a l'anunci Barcelona, posa't guapa. Que volen sortir a l'anunci Barcelona, posa't guapa. Benvinguts a Barcelona. Benvinguts a Barcelona. Benvinguts a Barcelona. Benvinguts a Barcelona. Benvinguts, benvinguts. Gracias, Peña. Muchísimas gracias a toda la gente. Es Hostia, Barcelona mata, ¿eh? Guau, wow, lo has hecho ahora con un rotu. Me lo pondré aquí, ¿no?, en una pegata para la, para, la, para la guitarra. Vale, tío, me lo pondré en la guitarrita. ¿eh? Ahora me lo voy a guardar aquí, ¿vale? Bueno, nada, gente, oye, muchas gracias por estar aquí. Oye, ¿cuánto me queda de tiempo del programa? Pues vaya para palo voy a dar, ¿eh? luego como 47 canciones. No voy a hacer, voy a hacer voy a hacer algunas más, hacemos lo típico, ¿vale? Alguna más. Digo, "Adiós, la peña hace, otra, ¿dónde va? Otra, hago otra, otra vez, hago otras cuantas y ya luego nos vamos a ver." ¿sí? Lo pacto ya ahora. ¿Vale? ¿No? Me mejor patarlo así, ¿no? No es nada profesional este concierto, ¿no? lo veis, ¿no? Si no diría, "Bueno, bueno, voy a hacer el siguiente tema, ¿sabes? Así como <risa> más de de bote de, de Com Radio, ¿no? De estamos aquí con Radio, eso Claro, tío. Voces radiofónicas, ¿sabes? que salen como más como Luis del Olmo, ¿no? Así como sabes, ¿no? Ese es, ese es el se mueve a seguir. Ahí tiene que llegar radiodrama. ¿No? Sintoniza FM, tata ta, ta, ta, ta. ¿Qué es FM? Ya está. Vale. Bueno, yo como vi solo me tomo estos tiempos así como de... Vale, gente, voy a hacer una canción que se llama Tópicos contra el capitalismo y está dedicada a toda la familia, a toda esa gente. Yo os he visto alguno, alguna, eh, os he visto. En las manis, eh, ¿no? cuando vamos a hacerlo de... Cuando vamos a gritar aquello de... ¡Andy! ¡Andy! está todo el mundo allí como muy enérgico, ¿no? Como de que sí, sí, sí, sí, sí, vamos a joder todo lo que suene a esto, vamos a romper todos los cajeros, el Starbucks sobre todo, el primero. Y entonces toda la peña está allí gritando fuerte, ¿no? De anti, anti, anti capitalista. Y entonces está con el con el puño este así levantado luego con una lata que puede ser de esta marca que está así de anti, anti, anti. Entonces está dedicada a esta peña, a los coleguitas que tengo por ahí por Barna, a vosotras también, vosotros. Y entonces el tema solo hace así tópicos contra el capitalismo contra el capitalismo lo canto yo y vosotras hacéis tópicos ¿vale? ¿me he entendido? O sea, tópicos contra el capitalismo tópicos contra el capitalismo vale, hagámoslo bien ¿vale? es el tono ¿eh? Eh. ¿vale? a ver los de aquí, ¿vale? ...hacer... ...tópicos... ...¿vale?... ...en que hacéis... ...tópicos... En lo de la voz de raya hacéis... Amigues. ...¿eh?... ...la unión... ...hace la fuerza... ...suena como la iglesia... ...¿vale?... ...y aquí... ...Jesucristo Superstar... ...¿vale?... ...o sea... ...hagámoslo... ...un, dos, tres... ...y... ...tópicos... ...contra el capitalismo... Contra el capitalismo Contra el capitalismo Mosque fue capital No te quiero mer, Comer en el McDonald's En un Burger King Con una Pepsi más No te has dado cuenta Que la azul de tu cresta Luce mucho más En un donut que papi, a pi. Un nuevo conflicto Pongame una cerveza Voy a el mundo Con Estrella Damm No hay que explotar niños Rebook es una mierda Pero Adidas Tiene un estilo que me va Tópicos contra el capitalismo ¡Vale! Contra el capitalismo Contra el capitalismo Más que capital Y una nueva banda Llena de conciencia, de rabia acumulada Solo puedo gritar Un desalojo, otra ocupación Cobrando 10.000 euros Por gritar revolución Tópicos contra el capitalismo Contra el capitalismo Con capitalismo. Más que un fe capital, ¿cómo nos controlan? Somos solo números, ya todo empezó en el carnet de identidad. Malditos bastardos, de mí saben todo. Voy a publicarlo en mi Facebook personal. Tópicos, contra el capitalismo. ¡Yeah! Contra el capitalismo. ¡Arriba! Contra el capitalismo. Más que un fe capital y tópicos. Gracias. La siguiente canción tiene un nombre y es este. Se llama La gente grita. ¡Vaya puta mierda! Esa canción se llama La gente grita. ¡Sí! Vale, y vamos a hacer... ¡Uh, no Vamos a gritar algo poderoso, ganador, expiatorio. Cuando lo cantes digas, me siento bien, me siento bien me siento flex. Por ejemplo, USA. ¿Qué pasa? No van a venir, tranquilos. A lo mejor ya están aquí vamos a hacer esta es la de más cantautor, ¿eh? Al Ben no, es que no, no, no, no es el estilo, no es el estilo no, no es la ¿Vos a hacer alguna pregunta? ¡No, no, no! fuerte estallido dejó sorda al mundo y fue tan retransmitido que parece que fue ayer las calles de luto llorando y será verdad que un mar de velos negros lloran hace tiempo atrás y todos contentos cuando vuela una ciudad hay madres que esperan como se espera un final las barras y estrellas de tu bandera oficial guardan tantos muertos que no se pueden borrar USA la gente grita la gente grita La gente grita La ta ta, ta ta Y así tantos otros que aliaron su arsenal Respeto a la vida y una guerra por la paz La sangre de un hijo puede romper un cristal Y una ola de gritos La casa presidencial USA La gente grita La gente grita La gente grita ta ta ta ta. So, lady saxophone from USA, al trombón, Johnny Macnaman. Un aplauso por favor, si puede ser. Vale, no pasa nada, no aplaudáis nada. No, no ya lo voy a hacer igualmente. U, esa. De la gente grita. La gente grita. Thank you very much. This song is the last song of the concert, ¿ok? No, no, la que viene ahora, la que viene ahora. O sea, aunque, aunque, aunque no hayáis aplaudido, voy a hacer otra más, ¿sabes? és o sea, una tortura. Salud, Peña, salud, salud. Yeah, salud, salud. Yeah, salud. Salud. Vale, voy a hacer una canción, eh, y ahora sí me voy con esta, es la canción de amor eh, y ya está. Y con, en un concierto como este, como el de hoy, al salir por la puerta, bien, bien, bien, bien, acercaros, acercaros, bien, bien, bien, bien, bien, muchas gracias, gracias por acercaros, gracias por estar aquí delante. Y eso es, esa es la actitud, esa es la actitud. Voy a la canción de amor en un concierto como este. Cuando salí por la puerta, un colega me dijo, tú eres muy pesado. Y dije, qué pasa, qué pasa, qué pasa, pasa. Dice, hombre, ¿por qué sí, Barcelona al Estado de las multinacionales? No sé y me dijo, mira, déjate de hostias, eh, tú vas con la guitarra solo, lo tienes fácil, cante una canción de amor, podrás ir a barretos, te podrá ganar mejor la vida. Y yo dije, este tío tiene razón y he hecho una canción de amor. La voy a tocar hoy aquí para todas vosotras, todos vosotros. Espero que os guste y me voy con esta. Muchas gracias, ha sido un placer. Tengo todo como, como aprendido, ¿no? Muchas gracias, gracias, gracias. No te conozco, pero de nada. Me suenas, me suenas. Gracias, gracias a la peña aquí del Pim Pam Pum, ¿vale? Radio Trama por, por invitarme y por dejarme actuar aquí. Bueno, ha sido una encerrona, la verdad, ¿vale? Pero vale, voy a hacer ahora ya la última canción y esto lo hace así. Diu. Llores más, te sigo esperando al otro lado del cristal Cuando te dejen salir, vamos a quemar Todos los despachos de la Audiencia Nacional El Congreso de Mentiras, el Senado Marginal La esperanza está esposada por razones de seguridad No te alcanzó la mano, pero te puedo sentir Sentir que somos libres, libres para resistir ¿Cómo estás? De nuevo, ya no llores más sigo esperando al otro lado del cristal cuando te dejen salir vamos a quemar todos los despachos de la audiencia nacional el delito cometido de vivir en libertad, el mostrar el lado opuesto hasta este mundo artificial que nos vamos a la mierda y no lo va a hacer el clima, que lo va a hacer la justicia que encarcela a los que piensan Vale, vale, voy a hacer otra, voy a hacer otra. Voy a hacer otra, ha sido unánime, ha sido unánime, ha sido una cosa espontánea. Ha sido algo tan, tan, os ha salido tan de dentro que he decidido que voy a obsequiaros. Gracias, bueno, bueno. Tranquilos, tranquilos las masas. Voy a hacer otro tema. Bueno, ese, eso es las cosas del directo, es eh. pun rock, pun rock. Vale, gente, bueno, voy a hacer una canción... Eh... Eh, el tema es simplemente este tema hace así. Mano a mano, cuerpo a cuerpo. Bien, bien, ya está. Todo está explicado gráficamente y lo han explicado ellos. Esto fue un concepto de punk rock, de metal, de hardcore. Yo iría al medio, haría esto, la gente vendría, haría... Se montaría un poco industrial. Eh, intentemos hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Vale, pero después os piráis a vuestro lado para que yo siga cantando, ¿vale? No, no, no. ¡Mano a mano! ¡Vuelva con A la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. ¡Mano a mano! ¡Vuelva a cuerpo! Ya la frase no hay futuro, nunca le tuvimos miedo. Disparo, palabras, apunto al objetivo. No me hace falta un revólver para poder desangrar a una persona ingrata o una cabeza hueca. Igual si fue leyenda en una hazaña militar. No distinción de sexo, de ojos o de cuerpo. ¿Quién habla de un imperio? Habla de desigualdad un retroceso que te hace tan pequeño que ni el parote ahoga la sed de necesidad mano a mano <risa> <risa> el futuro nunca le tupimos miedo Man a mano a la fase, en futuro nunca le tuvimos miedo tus ojos son fuego, tus actos un ejemplo de gente que no se duerme frente al código penal nunca pude ser creyente, ir sobre los argumentos de permanecer de frente a la campaña electoral la vida de los que amo, ha sido siempre un reclamo a la sencilla postura de seguir al corazón y sin provocar molestias, y como eran engañados por los que ponen la mano encima de la constitución mano a mano la frase no hay futuro nunca le tuvimos miedo, van a mano. Ya la frase no hay futuro nunca le tuvimos miedo. Gracias, Peña. Para vale, gente, oye. Bueno, muchas gracias, oye, Ha sido un placer eh juntarnos otra vez. Que esto queda muy así muy raro. Eh, voy, a, voy a cerrar una canción que se llama Apagón, con esta mapago Ha sido un placer estar aquí, de verdad, gracias a la peña por invitarme, ha sido la hostia. Eh, gracias por venir, sobre todo, ¿sabes? Porque, ¿sabes? O sea, programa de radio, pues uno está ahí solo con sus cosas, ¿no? Ahí, hablando, de repente aparecéis ahí como queriendo no sé qué y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha invitado a quién? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado, no? Y ha sido como muy raro, ¿no? Y, pero al final ha molado, ¿sabes? Era raro, pero al final ha molado, ¿no? Vale, bueno, gente, ahora nos tomamos una birra aquí todos juntos, ¿no? Eh. Hostia, no, claro, claro o sea, eh, Libre expresión total o sea Uno espera que sea como un, un clamor Sí, sí, sí Y hay uno que dice No, no, no, no tu padre se va a tomar una guerra contigo ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada Nos vamos todos al bar Te puedes quedar aquí No, no, te integramos, te integramos Somos gente guay Vamos a integrarla sí, con eh. Eh. Y va a pagar la pirra de la peña Uéé eh. Eso ya no ha nada, ¿eh? Vale, voy a hacer una canción que se llama Apagón, para pagarme Es una canción que surgió eh, por dos motivos. El primero fue que a unos colegas en una mani los detuvieron y uno de ellos, al cabo de los días de salir ¿no? del calabozo, llevaba el brazo entablillado, ¿vale? Y yo le dije, ¿qué te ha pasado? Y él me dijo, pues nada, a subir ahí eh, al furgón, los mosos, no sé qué. Y yo le dije, a ver... No me cuentes cosas, no me cuentes historias, digo, hace un poco de autocrítica, te habrás tropezado, algo te habrá pasado. O sea, no, siempre son los mismos, siempre son los mismos igual de malos, ¿no? Entonces, eh, sobre, por ese tema primero, y después por otro tema que la música en Made in Cataluña, al menos, ¿no? La que, la que yo conozco, la que conocéis vosotras y vosotros, seguro, pues está llena de, de grandes proyectos musicales, muy guapos, muy bonitos donde la gente se pone a sus giras nombres como Revolución y estas cosas. Y después los temas van sobre todo sobre... Achequen las mans, las nubles son de color rosa. que visca, todos los días sale sol. Es como súper bonito, ¿no? Es como aquello, una alegría, no en la calle, no. ¡Oh! Todos los chavales de playa allí tenemos curro seguro. Entonces salió este tema, ¿vale? Eh, eh, yo quería hacer un estribillo igual, ¿no? Joder, qué miedo ahora y los cuatro, macho, ¿eh? Uf, ¿Qué pasa? Hay que repetirlo, no me jodas. Ah, vale. Todo esto eran pruebas de sonido. <risa> Las preguntas son otras. Cabrones. Vale, bien, yo voy a hacer... ni de Todo el mundo... ni lo, lo, lo, lo, lo. ¡Lo tenemos! ¡Un, dos, tres! Estamos muy contentos y nunca sale el sol Está privatizado porque al Repsol Tiene los días contados, va a haber un apagón Y estamos muy contentos si nunca sale el sol Está privatizado porque amas a borrer sol Tienen los días contados, va a haber un apagón Quema de plásticos, hay una trinchera Pelotas de goma para ahuyentar a las fieras Cuánta violencia injustificada Y mañana la prensa dará las voces de alarma Más violento es no tener el par Encima de la mesa Más violento es tener que vivir en las alas de espera. Ni le, le, le, le, le. Ni estamos muy contentos si nunca sale el sol. Está privatizado por camisa por Repsol. Tienen los días contados, va a haber un apagón. Ni le, le, le, le. le. Estamos muy contentos si nunca sale el sol Está privatizado porque a mí se borra el sol Tienen los días contados, va a haber un apago Le llaman guerra, le llaman batalla Manipulación hasta en la toma de palabra Una sentada movimiento asambleario Somos la basura de banqueros y empresarios Basurero es lo que hay que llamar Al parlamento entero ni el ladre de pedir dignidad y respeto Ni le le le, le, le. Y estamos muy contentos si nunca sale el sol está privatizado porque amesa borre el sol tiene los días contados va a haber un apagón ni le le, le, le, le. Y estamos muy contentos y nunca sale el sol. Está privatizado porque a mí sabor borra el sol. Tiene los días contados, va a haber un apago. Buenas noches, Sabadell. ¡Gracias, batería, azutucá! Con la copla y todo, eh! eh. Uh, uh, uh, uh. Grande, grandíssim al Mateo. Espectacular la sessió que ens ha ofert. Fins aquí arriba la 168a edició del Pim Bam Pum, el programa de música combativa de ràdio i trames. Permit que us hagueu passat la meitat de bé que, que nosaltres aquí a la quarta. Moltes gràcies a totes les que heu vingut i moltes gràcies a totes les que ens escolteu setmana rere setmana. Com sempre diem, família. Ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta.